Gracias, buenas tardes. Gracias, Axel, a vos y a tu equipo por permitirnos tener este ámbito de discusión en el Día de la Industria. Me parece que es importante reflexionar sobre los temas que verdaderamente nos aquejan hace más de 200 años. Y cuando uno repasa la historia de este país, claramente nos damos cuenta que el problema sigue siendo político los desencuentros que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, le ha permitido a cuatro vivos tener los escenarios propicios para que hoy vengan a saquear la Argentina. Si nosotros no identificamos a los poderosos que están detrás de los gobiernos circunstanciales, como lo de Macri y hoy como los de Milley, pero que en definitiva, a través de esto el Sturzenegger, implementan las políticas para saquear a la Argentina y someter a todo el pueblo a las peores de la miseria, seguramente le vamos a estar errando nuevamente al diagnóstico. Tenemos que empezar a visibilizar quiénes son los que están detrás de estas políticas de desindustrialización, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina. Y lo hacen con un objetivo sumamente importante, que es llevarse los recursos naturales que disponen este país. Y nosotros somos actores indispensables en la construcción de un modelo de desarrollo de la industria. No puede ser que siga prevaleciendo los desencuentros nuestro De una vez por todas tenemos que juntarnos empresarios, trabajadores y el Estado. Hoy tenemos un gobernador que piensa como nosotros, que trabaja como nosotros, que siente como nosotros y que viene a proponer un modelo de desarrollo de la industria para nuestra provincia. Tiene que ser el inicio el inicio para que este país definitivamente se ponga de pie. Claro que no va a ser gratis, porque enfrentarse a, contra los poderosos tiene costo, siempre ha tenido costo. El general Perón tuvo 16 años exiliado por enfrentarse a esos poderes, pero vale la pena, porque también es doloroso quedarse de brazos cruzados viendo cómo nos arrebatan nuestro futuro. Y de esto se trata. En 1892 alguien, Carlos Pellegrini señaló que sin industria no hay nación y de esto se trata esto que estamos discutiendo hoy no quieren una nación no quieren idiotizado para saquear a nuestro país de tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía porque hay sueños en esta sociedad que están inconcluso y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros discúlpenme pero estoy cansado de escuchar catarsis. Hay que poner lo que hay que poner, somos actores de poder, acá y en cualquier parte del mundo, juntémonos, salgamos a pelear, salgamos a decir basta, es vergonzoso lo que hacen. Entonces, hay señores del poder que cuando nosotros ganamos una elección y ganamos el gobierno, no nos dejan gobernar. Y no se trata solamente de tener como objetivo ganar la próxima elección. Tenemos que conquistar el poder para que no nos vuelva a pasar lo de Vicentín. Sin poder no hay ninguna posibilidad de transformación para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Furlan.